Este premio se lo vamos a dedicar a nuestros hermanos que han dado vida por la transparencia, por la lucha, por el beneficio de la sociedad. Al ingeniero Ebersurita, a la ingeniera Luz Marina Paz, quienes eran secretarios municipales y directores, hicieron pusieron mucho a inco para poder llegar a esto. También se la quiero dedicar a todos los trabajadores del gobierno municipal, directores, secretarios, técnicos, porque ellos también trabajan día y noche esforzadamente para poder cumplir con las recomendaciones de nuestras leyes bolivianas. Quiero agradecer el apoyo del consejo municipal en su totalidad, porque los concejales también al exigir, al cuestionar, al aprobar los proyectos habidos y por haber, yo creo que ellos han hecho han sido parte fundamental de este premio que hemos ganado. Agradecer a los dirigentes de control social, a los dirigentes vecinales, que comulguen o no comulguen, a los que comulgan con nuestra línea partidaria política, que también a los que no comulgan. Agradecer al presidente del Comité Cívico, muchas gracias hermano por estar presente, por ser parte también de esta lucha. A los jóvenes de Red de Participación Ciudadana, a la Unidad de Transparencia del Gobierno Municipal, a cada uno de ustedes. Simplemente yo soy un receptor de este premio. El premio se lo han ganado ustedes, hermanos. Al exigir... El cumplimiento de los trabajos que tenemos que hacer. Agradecido con las instituciones, con las ONGs, fundaciones, que son parte de esta organización. Esto, esta premiación nos impulsa a no bajar del estatus, a no bajar de donde estamos, hermanos. Tenemos que trabajar, hoy nos tenemos que sentir más comprometidos todavía, no solamente el alcalde, todos los trabajadores sus alcaldes, dirigentes directores, secretarios pueblo en general tenemos que comprometernos a no cometer errores como alguien decía trabajar más de más cerca con el pueblo que conozcan los trabajos que estamos haciendo entonces este es un compromiso personal institucional como también eh, a nivel del pueblo de Montero Agradecer a todos los medios de comunicación, presente, radio, televisión, periódico, prensa, a través de los correos electrónicos también han llegado a nivel de, fuera de nuestras fronteras, los comentarios que estamos cambiando. Esto solamente estamos haciendo en cumplimiento a nuestra constitución política del Estado, en cumplimiento... A nuestras leyes estamos recuperando los años postergados que hemos vivido. Quien les habla también ha sido parte de control social en mis pasadas gestiones. Quizás eso nos ha abierto un poco más los ojos para poder impulsar lo que nosotros criticábamos antes. Hoy estamos haciendo realidad nuestros sueños. Lamentablemente muchos de nosotros, las autoridades locales, regionales, no le estamos acompañando. Queremos beneficiarnos, queremos aprovechar la coyuntura, el cargo para poder eh, cambiar de situación de vida. Yo creo que no hemos venido a eso. Hemos venido a servir, hemos venido a, a escuchar al pueblo. El que no hace para el pueblo un trabajo extraordinario no es un buen ciudadano. Porque todos nosotros tenemos un ser querido, un ser amado. Para ellos sí siempre le queremos hacer todo lo mejor. Muchas veces a uno que es del pueblo, hay veces no queremos escucharla. Lo que nosotros debemos hacer es trabajar por todos pero igual, por nuestros familiares y por todo el pueblo en general.